entre amigos Queridos amigos, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Después del fin de semana, caluroso, hoy hace un día caluroso en nuestra zona. Nos sentimos felices, relajados y fresquitos para hacer el programa de hoy Entre Amigos. Ya sabéis, durante el mes de julio mantendremos también en directo cada día el programa Entre Amigos. El resto de la programación irá ya, como sabéis, de otra forma para poder ir pues pasando un verano Si estás en la playa, si estás junto al mar y nos estás escuchando, te enviamos un cordial saludo. Si estás en el coche, pues también un cordial saludo. Y si estás trabajando, aunque gran parte de la comunidad valenciana hoy es fiesta, pero si estás trabajando, pues ya sabes, te enviamos un cordial saludo a todas las emisoras de FM que están repartidas por el país y a los que nos escucháis a través de internet y también a Seven Day Radio, que se conectan con nosotros en este momento. A todos vosotros queridos amigos, Un nuevo día, un nuevo día de Entre Amigos, con una programación pues como cada como cada lunes. Lo vamos a mantener fresquito en la nevera, en el congelador, como si fuese un heladito para ti cada día. Será la programación del mes de julio de Entre Amigos. Fresquito, fresquito, fresquito, del congelador a la mesa. Comenzamos, comenzamos. Pues tendremos el calidoscopio, tendremos la selección musical, las efemérides con Ana, Antonio y un servidor. Y después pues tendremos el pensamiento y después pues a los chicos ¿eh? Eh, no serán programas eh, todos ellos eh, absolutamente frescos y naturales algunos estarán enlatado porque finalmente ya los chicos no los tenemos con nosotros están de vacaciones están Están eh, ya disfrutando del trabajo bien hecho del curso, pero sí que tenemos su recuerdo y tenemos el material que hemos ido grabando y que ponemos a vuestra disposición para ir refrescando, y nunca mejor dicho, las ideas en una, en una época como esta tan, tan, tan veranieja. Pues queridos amigos, comenzamos comenzamos el programa de hoy diciéndoos que, que podéis llamar en directo 96 265 1230 al teléfono de Radio Adventista. Eh, estaremos hasta casi las 12 Pues estará abierto para que podáis llamarnos También lo podéis hacer a, a Info arroba radio punto com, Como ya sabéis y también podéis hacerlo A directo radio arroba hotmail Punto Con todo lo que es, todo lo que es eh, La posibilidad de estar en contacto en directo Y la página web la conocéis Tesodores punto com. Y también como no el blog Para tener radio a la carta ¿Eh? Es una de las, de las últimas opciones, incorporaciones, que técnicamente Antonio ha, ha diseñado y que finalmente nos, nos permite estar más cerca de ti pues a, a tu propio horario. ¿eh? Así que compartimos la programación en directo y también lo que después podemos subir. Y si estás escuchando la reedición de Entre Amigos, pues ya sabes, a info.com nos puedes escribir y con mucho gusto y mucho cariño estaremos contigo para poder eh, contestar a tus preguntas. Pero también puedes escucharlo a la carta, ¿eh? Si no, si a los horarios que tenemos programados no puedes escucharnos o estás en cualquier parte del mundo lejos, lejos, lejos de la zona mediterránea española, pues puedes bajártelo a la carta y puedes escucharlo tranquilamente. ¿Qué te parece? Nos sentimos felices, orgullosos de poder presentarte un trabajo como este. Comenzamos, comenzamos el programa de hoy. Comenzamos la edición fresquita, fresquita, fresquita, recién salida del congelador de Entre Amigos. Edición de verano. sector turístico se pone de rebajas. La verdad es que el calor aprieta. Estamos llegando a una etapa del año, una época pues donde Tradicionalmente se viajaba mucho hacia las costas, la montaña, las, los lugares de procedencia familiar de cada una de las personas. Pero este año los efectos de la crisis están ralentizando. La contratación de hoteles, restaurantes y el sector cree que va a ser un verano. Un verano que va a estar al rojo vivo y que sus cuentas estarán más que nunca en números rojos. Según una, una noticia que aparece en el mundo.es, el catálogo de las agencias de viajes para estas vacaciones se parece mucho a un escaparate de una tienda en plena temporada de rebajas. Desde los descuentos habituales en, pequeña, en paquetes turísticos anunciados a bombo y platillo, hasta campañas con ingenio que buscan resucitar el viaje de fin de semana quien aún tenga pendiente planificar sus vacaciones dispone de un amplio surtido donde elegir hay ofertas tanto para viajes a larga distancia como escapadas tanto para los más planificadores como para los cazadores de gangas del último minuto ofertas alucinantes si no estuviésemos en crisis, pero claro si estuviésemos fuera de la crisis no habría estas ofres, estas ofertas La contratación de las plazas hoteleras en nuestro país ha disminuido en torno a un 30% en líneas generales, según afirma Ramón Buendía, gerente de la Unión de Agencias de Viajes. La primera quincena de junio fue débil, aunque con el buen tiempo se ha registrado algún pequeño repunte. La opción que se nos está presentando son ofertas tentadoras para que a última hora podamos recurrir ...aquellas personas que puedan... ...pues a pasar unos días... ...muy merecidos... ...después de un año tan complicado... ...tan difícil... ...con... ...nuestra familia... ...en lugares... ...de la playa... ...del campo... ...pero tal vez tú que nos estás escuchando... ...y no tengas la posibilidad de hacerlo... ...ni tan siquiera la rebaja... ...espectacular de los precios... ...y de las ofertas... puede suponer... ...suponer un aliciente una porque si no hay desde luego no hay algunas agencias han hecho o están planteando ofertas realmente escandalizantes desde el punto de vista de las opciones económicas pero según dice el informe que no todo son gangas y no todo es mercado limpio. Hay agencias que no han optado por la estrategia agresiva de descuentos para pasar esta crisis y han preferido adaptarse mucho más al cliente mejorando la, el viaje personalizado. Ramón Buendía considera que el viaje más barato es el que se adapta a las posibilidades de cada uno. En su opinión la política de descuentos no había tenido el efecto deseado, ya que la gran pérdida de rentabilidad para las agencias afectadas por las ofertas no es prop proporcional al número de personas que viajan sin embargo, destaca que hay compañías que en vez de precios venden destinos y trabajan de forma personalizada a la vez que ayudan a sacar buenos precios para clientes hay que personalizar mucho aunque eso sí matiza, teniendo en cuenta las condiciones del mercado por ejemplo a lo mejor hay que hacer viajes más cortos pero nos dice el estudio pero aguantando los precios todo lo que se pueda vender toda una página de impacto no, no resulta adecuado según explica ya que al final el cliente no sabe ni tan siquiera a dónde va el panorama tal y como se está presentando en zonas que tradicionalmente han sido De costa en España y donde se, han via se ha viajado masivamente. La verdad es que tengo una curiosidad para este verano. ¿Volveremos a ver aquellas playas tan repletas de personas que cuando el que está a tu lado se echa el bronceador, a ti te salpica? La verdad es que. La, la costa mediterránea y la costa atlántica. Son dos costas en nuestro país que son tradicionalmente visitadas por miles y miles y miles de personas procedentes del turismo interior y del turismo exterior. Se sabe que los turbooperadores eh, europeos están intentando desviar la atención de sus clientes hacia zonas más baratas y que son hoy la competencia más atroz y feroz contra las zonas tradicionales de la vieja Europa. Los paraísos, las estancias psicodélicas en diferentes islas de los grandes océanos de nuestro planeta, están sustituyendo a los sitios tradicionales de turismo como pueden ser el Levante, el norte de España porque hay que buscar el impacto social para que las personas puedan moverse y puedan moverse en el sentido de invertir o gastar algo de dinero en un sector que es temporal que es temporario como es el sector de la hostelería hay muchas ofertas pero sigue habiendo un grave problema La crisis económica se ha consolidado en los bolsillos y en las cuentas de cada uno de nosotros. Y ya es difícil recuperar ahora, recuperar las dificultades que nos tiene una economía maltrecha, una economía gastada, una economía que hablamos del sector turístico, pero podríamos hablar de cualquier otro sector. Los combustibles se han repuntado y ahora nos cuesta de nuevo un poco más viajar y sin embargo la crisis sigue estando ahí el sector de la hostelería no sabe muy bien cómo va a desarrollarse el verano no sabe muy bien cómo se van a desarrollar pero ya estamos prácticamente en el mes de julio y encuentras plazas hoteleras en cualquier rincón Porque no se han cubierto La verdad es que la economía Y el gran problema económico Que estamos viviendo Está encadenando e interrelacionando Y haciendo un mercado Mucho más global Donde la incidencia Y los movimientos de un sector Sobre el otro Inciden finalmente en la colectividad El transporte Los medios de comunicación Los medios Hoteleros ...todos se ven afectados... ...por esta nueva situación... ...y aunque hagan gangas... ...y aunque hagan propuestas... ...a veces escandalosas... ...del punto de vista del precio... ...si no tienes lo más mínimo para comer... ...será muy difícil... ...que podamos adquirir... ...una, un paquete de verano... ...para pasar unos días... ...tal vez la opción sea volver a la casa... ...de donde nacimos y donde salimos... ...hace muchos años... ...para emigrar a otras partes donde podíamos buscarnos la vida y tal vez sea lo más barato sea lo mejor del punto de vista de los sentimientos y tal vez también, ¿por qué no? sea un lugar de descanso y de tranquilidad donde podamos reforzar esos lazos de cariño, de respeto dentro de los matrimonios las relaciones padres e hijos y también con los abuelos posiblemente la crisis y la posibilidad de no poder contratar grandes paquetes turísticos nos hagan pensar un poco en la familia, en los que están más próximos Y podamos, en este verano, poder establecer relaciones personales con los seres que más queremos en esta vida, pero que a lo mejor están un poco descuidados. Y también, desde el punto de vista espiritual, si estamos tranquilos, relajados, tal vez podamos adquirir algún hábito que hemos olvidado o hemos relegado. La crisis no todo es malo, pero tal vez, con un planteamiento diferente, podamos disfrutar también de unos días de descanso, junto a los nuestros, en cualquier lugar del mundo, aunque sea el lugar maravilloso de donde salimos hace ya algunos años. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Queridos amigos, aquí seguimos. Aquí seguimos en tu programa preferido, Entre Amigos, el programa en directo de Radio Bicista. Como os he dicho al principio, está fresquito, fresquito, recién salido del congelador para que disfrutes con nosotros esta hora hasta prácticamente las 12 Pues eh, fresquitas están las efemérides, están las noticias. Ana, Antonio y un servidor, pues estamos aquí para comentar algunos de esos detalles históricos que pues, han caracterizado la vida del ser humano a lo largo de los siglos. ...y lo va a dirigir como todos los días Ana, ¿qué tal Ana? Muy bien, aquí, bueno, ya terminando el, el mes de junio con mucho calor, un mes muy caluroso pues además, hoy hace un día tremendo, hay ¿eh? un día de calor, así y, que... Y lo... el ayer también hace un día bueno, eh, también A ver si los que están, nos están escuchando desde la playa, pues que se den un chapuzón a nuestra salud, ¿eh? <risa> Y tanto que sí <risa> Y dos, bueno, dos, también. Y dos también Pues empezamos, Ana, todo tuyo Pues vamos allá Un 29 de junio de un día como hoy, en el año 1236... ...Fernando III entra solemnemente en Córdoba, la capital Omeya. Bueno, es una de las grandes ciudades, ¿no? que tuvieron influencia árabe. Muy, muy, ¿Y qué muy. ¿Qué año has dicho? Perdón, me quedan 15... 1236. Uh, Fernando hablando... III entraba sí, sí. y todos los musulmanes salían corriendo de allí. Exactamente. <risas> bueno, también forma parte, no de la reconquista... ...porque la reconquista final fue ya en el siglo XV... Pero, pero ahí ya hubo recuperación. No olvidemos que los árabes a veces lo hemos comentado, ¿no? Que estuvieron casi 500 años en España, la zona no solo sur, sino la zona de Levante y sí, llegaron sí, a algunas sí, ciudades sí, casi sí. La, mitad, la mitad sur de España y algo de Levante más al, al norte estuvieron ocupando. Está bien. Bueno, en el... Periodo de este rey Fernando III. Uh -huh. El Santo, por cierto, que como es... todos tienen apodo. Es el, verdad, el Santo. Sí, es el Santo. Eh, nació en la provincia de Zamora y murió en Sevilla. Eh, ¿Y en su periodo? Fue, ¿En qué año murió, perdón? Eh, eh, murió en el en el año 1252. Wow. Es decir, que vivió 51 años. Bueno, la edad media en aquella. Bueno, la, edad, en, la edad, en la edad media, la edad media es bastante baja. Sí, sí, por debido a las guerras, claro, sobre tan, todo a la falsa. Se acaban tantas medias para todo claro. que hay que afinarse. <risa> eh, durante Pero su, años, su ¿no? reinado se reunificó la corona de Castilla y de León. Uh -huh. que habían estado separadas durante, durante mucho siglos. tiempo. ¿Mm? Sí, sí. Es un rey importante. Continuamos, bueno. ¿os parece? Uh -huh. Año 1755, Fernando VI. ...concede a Santander el título de ciudad. Bueno, mira, eso me parece bien porque Santander, al menos en este momento, es una gran ciudad. Es una ciudad muy, muy, muy, bonita, bonita, muy, muy bonita. Muy bonita, es Y el reconocimiento, claro está, que en aquella época Santander no, sería, villas, no sería lo que es ahora, claro. exactamente. Serían villas, el reconocimiento serían. como ciudad de aldea, pueblo, ciudad y tal, porque era un reconocimiento social donde se podían establecer, pues eh, sobre todo tenía una vinculación muy, con, con los impuestos que tenían que pagar al rey. Eh, es, efectivamente. Sí. Y entonces, pues claro, hay reconocimiento como ciudad que tenía que pagar más impuestos que otras poblaciones, pero también tenían un reconocimiento social y ciertos, eh, digamos, eh, derechos que no tenían otras poblaciones. Está bien. Es una ciudad muy hermosa muy y hay bonita. que decir que actualmente es candidata a la capitalidad europea de la cultura en el año 2016. Ah, sí, ¿Eh? Mira, eso uh -huh. no sé. Yo tampoco soy muy sana. Sí, bien. sí. Bueno, pues ahora avanzamos al año 1900. Comienza a regir la Fundación Premio Nobel uh -huh. que otorga los premios de este mismo nombre. ¿En el por... 1900? Sí, en el principio Justo del siglo. Principio siglo. Uh -huh. pues bueno, pues eh, la verdad es que. ...son los, los, los premios más reconocidos a nivel mundial... ¿eh? ...hoy en día sí, a nivel científico, sí, sí. cultural... Eh, ...la verdad es que tiene un gran reconocimiento... ...no tanto por su premio... ...porque hay otros premios que la concesión económica... ...es mucho más alta... ...pero hay que reconocer que hoy mismo... ...hoy en día recibir un Nobel... ...ya sea de ciencia o de la paz por ejemplo... Eh, ...es un reconocimiento social muy importante, muy importante... ...sí creo que lo sí, sí, sí. sí, que sí. ...bueno... Seguimos, Ana. Pues seguimos en el año 1926. Toda transmisión o venta de ganado en España debe ser autorizada por la Guardia Civil. Se ve que tenía un poco trabajo, ¿no? Bueno, sí. Supongo porque, ya, que porque ya me diréis. Toda la transición, digo transición. Transmisión o venta de ganado. Qué, qué raro. Bueno, supongo para encontrar un... Para, ¿En qué año has dicho? Para 26. 1926. 1926. Bueno, supongo que para, para controlar un poco, ¿no?, la... El, ...la venta y tal... ...ilegal a veces o los robos sí, y tal... ...sí, su, su, supongo que las circunstancias ah, del país... ...de aquella época... ...pues daban mucho bueno, para... El... ...también supongo que eso llevaría o conllevaría... ...ya un impuesto a veces pues de, de ciertos pues, impuestos... Posi posibles, ...tal vez posibles, de las ventas ¿no? Posibles. Seguro. Bueno. Año 1951... ...la Ciudadela de Jaca, Huesca... ...es declarada Monumento Histórico Artístico. Mm, yo no la conozco ¿eh? Reconozco que tampoco... No, yo, no, no, yo ...no la conozco. He estado en Huesca... Pero no en en Jaca tampoco Pero, pero sí a mí creo que sí, pero, pero no recuerdo Pero no conozco la ciudadela, no, seguro Pues parece ser que está en el medio de, de, de Jaca, ciudad, ¿no? ¿no? Es una impresionante fortaleza mil, militar uh -huh. Y que actualmente pues acoge el Museo de Miniaturas Militares Ah, ¿de miniaturas? Sí, dicen que es muy bonito Los soldaditos pero, de plomo, Antonio <risa> Supongo que será, se referirá a eso, claro Sí, yo me imagino que sí <risa> Bueno, pues habrá que ir a verlo ahora en verano, Venga. habrá que hacer una escapadita a Huesca. Vamos a un fin de semana. Por lo menos el Pirineo Aragonés, ¿eh? en este caso de la provincia de Huesca, hay que decir que es muy bonito y es un buen motivo para subir hacia, hacia el norte de España. Uh -huh. Año 1955 se inaugura la primera central eléctrica térmica española construida en Navarra. Central eléctrica térmica. Bueno, sí, está bueno. bien. Ahora con toda la bueno, problemática que hay no, con estas centrales nucleares Que no es lo mismo, lógicamente Pero que que bueno, que está bien De todas formas, el otro día escuché que España era un país Y me llamó la atención, porque no era la información que yo tenía Que exportaba energía al extranjero Cuando yo tenía entendido que comprábamos energía de Francia Sí, sí, a sí, través sí, de los de sí Pirineos sí, Exactamente, sí, sí. pero no, leí que tal vez, claro Eh, ...posiblemente sería una información eh, eh, proveniente de algún grupo... ...que está en contra de la puesta en marcha de, las de centrales. la central nuclear... ¿no? ...y entonces justificaban que no, que España De todas exporta... maneras, sin, sin entrar en la política de las centrales nucleares... Uh -huh, uh -huh. Eh, no está todo tan claro, tan claro, tan claro Como los, las ONGs pretenden yeah. eh, ¿En Los grupos ecologistas lo, lo, lo, lo, lo, lo y bueno. Parece que no está todo tan tan. Bueno, es que hay diferentes puntos de vista Y los informes los informes que hay, ya sabes Que depende del origen Pues te presentan una y cosa y lo otra lo que es, Bueno, lo que es cierto Uno de estos informes que yo Llegó, bueno, en la prensa digital Que leí y tal Comentaba la diferencia del coste del kilovatio Producido en una central u otra y habla que la central eh, nuclear, nuclear el, el coste del kilovatio era unos 37 euros y en las centrales eléctricas o hidroeléctricas el coste eran casi 200 y pico euros. Entonces hay que reconocer que si queremos seguir manteniendo el consumo claro, que estamos, claro, claro. que tenemos en estos momentos, necesitar y no queremos pagar más, claro vamos a necesitar eh, centrales sí. nucleares, sí, el problema es... si queremos pagar más, o queremos o consumimos menos pues podríamos tener una alternativa en pues ni queremos pagar más eh, no no ya, ya. ni queremos tener reducir menos servicios. nuestro consumo claro. entonces eh, esa es la, la pescadilla que se mueve es que, claro políticamente es fácilmente es fácil hablar contra las centrales nucleares y yo hablo mal de las centrales nucleares por todas las consecuencias que llevan y que pueden conllevar Pero lo que está claro es que m, el ritmo de vida que tenemos estamos obligando a veces al gobierno o a, o a que sigan funcionando estas centrales nucleares, eso está claro, porque si no de pagar 37 el kilovatio a, a pagar 200 y pico claro. el kilovatio, pues claro. hombre, hay mucha diferencia. Uh -huh. No sé cómo acabará. Vamos. Renunciar, está claro que no queremos porque lo necesitamos. Yo, yo Ana, no renuncio a la comodidad. A mí me gusta. Pero a mí lo que me fastidia es cuando uno pone el aire acondicionado, se marcha y continúa, o las ¿Sí? luces. O sea, en eso somos muy descuidados y, y en esos pequeños detalles sí, sí, sí que tendríamos... Y, y parece que no. ¿eh? Apagar o encender una luz en casa o dejarla, como dice Ana... Eh, enciendes la, la habitación y sales, te vas a la cocina Y al cabo de los 5 o 10 minutos vuelves Eso es una tontería Nuestro consumo recibo lo podemos pagar Pero eso sumado a los claro. miles claro. O millones de bombillas De que hecho, hay. de hecho tú sabes, Antonio, es cuando cantidad, quieren eh. pro protestar contra las las, sí. eh, las eléctricas sí. Con que apagues, eh, si apagásemos 5 eh, minutos Las luces, las luces de, de, de este país las arruinábamos Hay muchas, hay muchas, muchas, muchas, sí Bueno, pues en bueno. cuanto a eso tenemos que tener más cuidado. Y muy con bien. el agua lo mismo, ¿vale? Y con el igual, ya, claro. ya aprovecho yo para... No, no, que muy bien, muy bien. Eso, eso, Antonio, viniendo de una gallega es muy importante. Porque en Galicia tienen la suerte, o por lo menos hace unos años, de no tener que estar pendiente como en el levante claro. de las restricciones de... de o en de el, de el de sur agua. también, con las restricciones de agua. Sí. Yo, yo recuerdo cuando yo era niño que para subir a un, a un primer piso agua había que subirlo con cuerdecita con, de la calle. Con cubos. No, no, no había presión para que subiera a través de la, uh -huh. de la tubería. Ah. Bueno. Bueno, pues continuamos, pasamos al año 1971, mueren los tres tripulantes de la nave espacial soviética Soyuz 2 al producirse un accidente poco antes de aterrizar. Bueno, es el problema riesgo. que hay, el riesgo ¿no? que hay de los vuelos espaciales. Vayan. Aquí nosotros lo único que nos puede pasar es que nos caiga un micrófono en la cabeza, Antonio. <risa> pero, pero si te montas en una, en una nave espacial, te puede, lo, pasar, otra te, muchas te puede pasar otras cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Es decir que... Bueno, lo sentimos. Año 1973, queda sofocado un intento de golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende. Allende, ¿no? bueno, 73. Eh, ayer sí. recibí un correo electrónico uh -huh. donde se analizaban los golpes de, de Estado militares que se han tenido en la, en la última década. Ah, sí, interesante. Y hay más de 50 en el mundo. Sí, sí. Bueno, ahora el Honduras. Honduras está Honduras. ahí en un momento de crisis y tal. Volviendo a Allende, me llama la atención, claro, tal día como hoy, estamos a junio, finales de junio, porque creo que fue en septiembre cuando hubo el, el, el golpe de estado con que produjo la muerte, ¿no? en la casa de la moneda, uh -huh. que produjo la muerte de Allende. O sea que Salvador Allende. que Salvador Allende, sí, supongo que este sería un primer intento de atentado que fue sofocado, pero en septiembre hubo el definitivo que fue cuando Pinochet eh, entró al gobierno y tal, ¿no? Y que fue bombardeada la casa de la moneda edificio que he tenido la suerte de visitar y es un edificio espléndido. Pero el nombre de Casa de la, de la Moneda es porque allí está el Banco Nacional o... Posiblemente antes o estaba antes. allí, sí, mm -hmm. sí, pero ahora es, es Casa, de gobierno, casa llaman, de gobierno, pero le llaman la Casa de la Moneda. Mm -hmm. Supongo que porque tal vez en sus orígenes estuvo, pues mm -hmm. eso, la, la Casa de la Moneda, pero no sí, lo bueno. sé eso. A ver si, si algún día voy a dar una bolsita por ahí. Cuando no, vayas, no, dímelo. No, no, no he ido nunca. Tengo amigos por allí que te acogerán Mm, llévate cuidado, no, no vais a perder los, los amigos, Antonio. Bueno. Pasamos al año 1974, Isabel de Perón reemplaza a su esposo enfermo al frente del gobierno de Argentina. ¿En el 74? Sí. Mm, Isabelita, Isabelita, pero de todas formas recuerdo, uno de los datos que recuerdo de ese momento es que en el... Set, en, no, no, eh, retiro lo dicho, porque era en el 54, yo pensé que era en el 74, no, pero era el 54. Bueno, sabéis que eh, Perón se casó dos veces, eh, la segunda vez con una española, Isabel Allende, también, las dos se llamaban así, y que, bueno, gobernó durante tres periodos diferentes en, en, en Argentina, uh -huh. hasta que, lógicamente, le vino la muerte y falleció. Bueno. Está bien, Isabelita Allende es un personaje que tiene un gran tirón, que tiene un gran reconocimiento en, el, en la nación de Argentina. Es, es muy interesante hizo una gran labor social también de hecho hay partidos todavía peronistas ¿no? que así se llama, que son más bien de izquierdas de, de, de, de, desarrollan una acción social muy importante bueno. pasamos al año 1983 dos médicos españoles logran la fecundación in vitro y la, implata, y la implantación de óvulos en el útero ah está bien. la primera vez en España avanzamos Está bien. Hoy en día es es, una, es un procedimiento bastante habitual aquí en España Y bueno, y en muchos países europeos y del mundo, lógicamente Ha habido un gran avance Sí, es que ya han pasado veintitantos y años claro, sí, entonces sí, sí. Pues. Imagínate uh -huh. 1988, los ministros del Medio Ambiente de la Comunidad Económica Europea uh -huh. Acuerdan en Bruselas la limitación de contaminantes como medida contra las lluvias ácidas Bueno, bien. está bien Sabéis que toda la expulsión de monóxido de carbono y de otros gases que, que se generan pues eso, con los aires condicionados, con los coches y las grandes ciudades, normalmente crean bolsas, que se le llaman eso lluvia ácida, se crean bolsas de ácido que a veces cuando hay condensaciones bueno, y hay lluvia son arrastrados hacia la tierra y eso es la lluvia ácida, que lógicamente cuando caen los campos y los cultivos afecta mucho Claro. ¿no? ¿no? y en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, es una consecuencia de, de la polución que estamos generando. Por eso que hablábamos antes, ¿no? De que no estamos dispuestos a renunciar ciertas comodidades, pero estamos generando también desechos y contaminación al agua y al, y al, y al medio ambiente. Sí, sí. sí, un gran desgaste que, que producimos a la Tierra. Pero será por eso que se llama medio ambiente, porque desde el origen ya... Pues, solo está, queda la mitad. Hemos, hemos cargado la mitad y solo queda medio ambiente. Bueno... Pasamos al año 1995, el transbordador estadounidense Atlantis y la estación rusa Mir uh -huh, se unen en el bueno. espacio, 20 años después del primer acoplamiento orbital ruso-norteamericano. Uh -huh. Bueno, todo el mundo se puede imaginar que eh, mandar una nave espacial a, a la estratosfera no es barato. Seguro. Entonces, Y con los momentos de crisis, no ahora, sino ya desde hace bastantes años, Pues lógicamente ha habido que aunar esfuerzos y a mí me parece muy bien y entonces esa plataforma internacional, pues bueno, está en estos momentos utilizada tanto por rusos como por europeos como por americanos, ¿no? Y es una manera un poco de, de amortiguar esos eh, esas gran cantidad de dinero que cuesta mantener esa plataforma. Claro, bueno. sí. la tecnología sí sigue siendo cara, ¿eh? Mucho, mucho. Año 2004, un equipo médico belga presenta una técnica... ...que ha permitido el embarazo de una paciente esterilizada... ...tras un trasplante de tejido ovárico. Oh. Hay que ver. A mí algunas de estas cosas me llaman mucho la atención. Lógicamente será porque no las puedo explicar. No soy científico, ¿no? Pero debemos reconocer que, que el, la, la capacidad del ser humano... ...que tiene para poder adelantar científicamente y, y, y bueno... Y a veces hemos hablado, ¿no?, de ese miedo que a veces nos da esa capacidad del ser humano si se controla correctamente. Es que eh, eh. El, el problema de toda esta cosa, Antonio, es que cuando nos enteramos de los efectos colaterales uh -huh. suele ser siempre tarde. Tarde, bueno, sí, eso sí. es. Es sí. decir, eh, como también hemos dicho muchas veces, yo me he reiterado, tú no puedes a ponerle puertas al campo en la mente de un científico. Uh -huh. El científico tiene que volar, volar, volar, porque finalmente para, para eso se ha hecho científico. Lo que pasa es que finalmente... A uno le da la, la, la, impresión, uh -huh. la, la impresión de que no hay suficientes controles eh, y que se investiga en un laboratorio y que eso prácticamente es confidencial. Y cuando sale una pandemia o sale una enfermedad o se genera un virus peligroso, ahí ya es muy tarde, ahí es muy complicado ya. Uh -huh. Bueno. Pues vamos ya con la última efeméride de hoy, y es en el año 2005. El Congreso español aprueba la reforma de la ley del divorcio que agiliza los trámites y permite la custodia compartida. Bueno, del divorcio en España no es el primer país que lo aprobó, pero. No, no, en no llega, lo lleg, llegamos con mucho año de diferencia. Pero se está haciendo un, un uso, un uso tal vez excesivo, ¿no?, de, de esta ley. Bueno, el, el hecho de que la gente se pueda divorciar no sé habría que ver porque ya penséis que cada caso es diferente sí. y en algunos casos sí que como cristianos entendemos que puede estar justificado una separación no sobre todo en casos de maltrato de adulterio y otras cosas lo que pasa es que en la Biblia se presenta casos que socialmente hoy en día ni siquiera se tienen en cuenta porque hoy en día se justifica más un un, un divorcio por maltratos por abandono sí, que, por, por, que por que adulterio. por adulterio sí, ¿no? sí. porque el adulterio hoy en día socialmente no sé, en algunas culturas machistas hasta está bien visto, ¿no? Me parece que... No, no, es un y, no, no escúchame, personal. y en las culturas desgraciadamente muy avanzadas, También. el intercambio de pareja, También, es sí, decir, sí. Y, y cosas que, que más o menos te, te cuentan, pero que se ha depictado muchísimo ese sentido tan, tan especial que la Biblia le concede al, al matrimonio. ¿eh? pero bueno la sociedad es compleja y, y el hombre evoluciona bastante rápidamente y las leyes a veces siempre, bueno siempre van por detrás no de la necesidad de la sociedad pero bueno lo cierto es que está ahí y, y bueno y ahí está para el que lo quiera utilizar ¿no? muy bien y el has dicho que era la sí. Ah, vale, eso me había parecido y el pensamiento de hoy ¿a que lo vamos a dedicar Ana? pues mira se lo vamos a dedicar a todas las mascotas que en esta época de vacaciones ah, muchas quedan sí, abandonaditas sí. ¿Mascotas? Sí, sí. ¿mascotas? entonces a Sobre la fidel todo, sí. fidelidad de nuestros animales, especialmente los perros que tal vez sea la mascota más eh, habitual ¿no? en las casas sí ya empieza a y haber otras verano... más exóticas mm, pero de claro. momento el, el perro es sí el, sí, el otro día el es... eh, vi un reportaje en televisión que se había escapado Una, una cobra una serpiente cobra de, Hombre, pero de ya, una de las barriadas de, del norte de Madrid lo ¿eh? que pasa es que eso ya no es un animal de compañía no sé bueno te puede hacer compañía pero vaya no sé hasta qué punto eso es legal tener no no no no casa, no es no legal pero estaba en la, en la, escapó, en la casa de una... no saben todavía la policía de dónde es la madre, ha salido cómo lo han pasado en el país o dónde lo han comprado pero siempre es mercado en el negro sí, sí, sí, sí. Y, y y ahora ahora viene la famosa y, y se escapa Y se escapa y claro, no, pero pensemos que hay gente que tiene animales exóticos en su casa que no saben muy bien ni cómo cuidarnos ni las consecuencias de tener un animal cierto, de estos. Cierto. Porque esos animales, algunas especies van creciendo cada vez más y entonces llega un momento que tener un bicho de esos... Que crece en casa es un problema, ¿no? Sí, pero soltarlo eso ya es. Soltarlo es, es peor, es mejor ir a un zoológico o a alguna casa de protección. Y, de y si los animales quieren y ver los... a, a mis hijos, porque qué que, que vengan a casa directamente. <risa> bueno, Vamos a escuchar el pensamiento. Canelo, una historia real. Hay cientos de historias de fidelidad animal, pero esta es una de las pocas que consiguió dar la vuelta al mundo emocionando y concienciando a miles de personas. Es la historia de Canelo. Ciudad de Cádiz, España, la más vieja ciudad del occidente europeo, fundada por los fenicios hace más de 3.000 años. Allí se encuentra el hospital Puerta del Mar, hospital de la seguridad social conocido popularmente como la Residencia. En la puerta de la residencia vivió 12 años un perro, Canelo. ¿Qué hacía allí? Esperaba a su dueño. Un gaditano, que 12 años atrás, desde que el perro está allí... ...acudía al centro sanitario a practicarse la diálisis a diario... ...y en la puerta del hospital lo dejaba y le decía a su fiel compañero... ...espérame aquí amigo mío. Cuando su enfermedad le obligó a ser ingresado en dicho centro... ...Canelo lo esperó en la puerta... Pero el dueño no salió nunca del centro, pues falleció. Desde entonces, Canelo se convirtió en la encarnación de la fidelidad canina, pues esperó durante 12 años la salida de su amo. El caso de Canelo tuvo revuelo internacional, ya que apareció en muchos periódicos y reportajes, incluso la BBC. Allí, en esa puerta, acabó sus días nuestro héroe. El fiel Canelo se quedó en la puerta... Y no hubo forma humana de moverlo de allí, mirando fijamente a todas las personas que salían, esperando ver a su compañero, a su amigo, pero en vano, así durante doce años. Escribiendo la historia de amor, de amistad, la más bonita que se conoce entre un animal y un ser humano. No volvió a oír más sus palabras, no volvió a sentir nunca más sus caricias, pero en su memoria quedó para siempre él, espérame aquí compañero. Y allí permaneció fiel, sin desmayo, durante 12 largos años, solitario, abandonado, esperando que se produjera un milagro y volviera su amigo. Un día se recibió en la perrera municipal una denuncia de un ciudadano sobre un perro abandonado en la puerta de un centro sanitario y del peligro que suponía para la salud pública. El perro fue cazado y llevado a la perrera, antesala de la muerte canina. Entonces se movilizaron los trabajadores de la residencia... ...los amantes de los animales y medio Cádiz... ...encabezados por Agadén... ...Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza... ...en Defensa de la Vida y la Libertad de Canelo... ...y consiguieron el indulto de Canelo... ...ya que el Teniente de Alcalde de la Sanidad del Ayuntamiento de Cádiz... ...firmó un decreto perdonándole la vida. Probablemente sea el primer caso de indulto de un perro vagabundo... ...conseguido por la presión popular... ...Agadén lo adoptó, lo vacunó... ...y le arregló los papeles... ...para que dejara de ser un perro vagabundo... ...un indocumentado... ...y aunque se le buscaron varias familias que lo acogieron... ...Canelo siempre escapaba, una y otra vez... ...y volvía a su lugar de espera... ...sin desmayo, vigilando día y noche la puerta del hospital... ...en espera de su amo y amigo... ...la gente lo cuidó y le dio de comer como si Canelo fuera suyo durante 12 años. Este perro no fue un perro sin amo. Fue el perro de todo Cádiz, que lo quiso y lo cuidó como algo propio. Televisiones de varios países pasaron por Cádiz a contar la historia de este perro singular. De Estados Unidos llegó una caseta de perro como donación para que fuera el hogar de Canelo, pero las ordenanzas prohibían su instalación a la puerta del hospital, por lo que siguió siendo un sin techo. El 9 de diciembre de 2002, el fiel Canelo dejó de esperar. Fue atropellado por un auto que se dio a la fuga. Dos años después, por iniciativa de Agadén, con el visto bueno del ayuntamiento, la Asociación protectora de Animales y las Federaciones de Vecinos 5 de Abril y Cádice, se decidió darle su nombre a una calle peatonal que el animal frecuentaba. En el mismo callejón se colocó una placa de bronce con el torso en relieve del animal conmemorativa de ese acto de fraternidad, fidelidad y amor entre hombre y animal. A veces, los animales son más humanos que los hombres, y los hombres, más animales que los animales. De todos los animales, sin duda alguna, el más cruel es el ser humano, porque sabe mejor que ninguno lo que hace. Radio Adventista Estás escuchando Entre Amigos, Entre amigos. Is holy and just by his power, we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy, he proves he is love. Bueno amigos, pues eh, ya estamos aquí un día más con todos vosotros en Cosas y Casos, eh, con vosotros y evidentemente pues con David y con Marcus que son los jóvenes del Colegio Adventista de Sagunto que nos traen pues esas, eh, esos remedios naturales, caseros, esas curiosidades sobre utensilios que tenemos por casa o productos que tenemos por casa, bueno a los que les dan unos usos la mar de curiosos la verdad. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo va? <risa> es que siempre lo decimos los dos a la vez y digo, esta vez le dejo a David. Y <risa> David te dejaba a ti. Exactamente. Qué bondadosos es que... sois. Bueno. bueno, ¿bien? ¿Todo bien? Pues claro que sí, hombre. Bien. Sí. Yes, very good. Very good. Oh, que muy casi, bien. Ahora que estamos ya casi acabando, uff. Bueno, <risa> poco a poco. Falta poco, falta poco. poco. A poco. Bueno, chicos, pues eh, a ver, ¿de qué nos vais a hablar hoy? Me parece que no es un producto, ¿no? Son varios. Son varios, son sí. varios, exactamente. A ver, vamos a ver qué productos y después empezamos. ¿Qué productos vamos a ver? Pues primera, el programa de hoy. primeramente vamos a hablar sobre el hilo dental, que seguramente todas las personas tendrán en casa. Ajá. Luego hablaremos sobre los huevos, que eso toda la gente tiene ¿Sí? tenemos Exactamente, eso en, casa? en el frigorífico. Y al final los imanes, que bueno, a lo mejor hay gente que no lo tiene, pero unos usos bastante interesantes. Mm, bueno, bueno, bueno. Entonces comenzamos con el hilo dental. ¿Sí? ¿Y quién empieza? A ver. Venga, pues empieza David. Empieza vale. David. Empieza yo. A ver David, ¿qué podemos hacer con el hilo dental? Aparte de limpiarnos los dientes. <risa> Pues para las tartas caseras, las que son un poco pegajosas y, y están buenas, pero que quedan pegajosas y con el cuchillo queda muy delicado. Sí, que se mancha muy... todo el cuchillo y se estropea y no la se tarta. Quita eso, y... ¿eh? Sí, eso. Sí. Pues con un hilo dental lo cogemos y vamos apretando hacia abajo y de un sí. lado a otro. Como una sierra ah, sí. Lo zic, cogemos bien es, estiradito entre las dos sí. manos Y vamos ah, haciendo eso. así, estirando hacia los lados Es que además, además de hacer idea. eso Además de hacer eso y de cortarlo bien Yo creo que al final queda un modelito bien, eh, bien hecho Porque se difumina más o menos el chocolate O la nata y queda bien hecho Yo eso lo he probado eh, Pero no sé si da con una tarta o con otra cosa Y al hacer así ese efecto de sierra Queda así un, un efecto de Muy igual que se, que se hace con el chocolate Ah, que sí. queda bonito encima sí, queda bonito. En los lados queda bonito Claro Ah, mira Pero yo aconsejo reclamo. que no sea con... El hilo dental que yo compré que era diferente, no es normal, es con... Tiene... Tiene cosas, Sí, tiene, tiene cosas sabor, tiene sabor Sabores y... Ah, que no tenga sabor, de, claro no, porque no. Luego la tarta sabor a menta y ya está Claro, no puede ser, no, no, no, no Vale, cogido, pillado el mensaje ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Pues es casi lo mismo que David en la pastelería para despegar las galletas del horno, que a veces se nos pegan y cosas así en es primaria. En primaria yo hacía muchas galletas cuando me aburría en casa y me acuerdo yo que se me pegaban. Pues coges el hilo dental y ya sabes, lo estiras y pasas el hilo dental por debajo de las galletas, se despegan así, normal, como... Y así seguro que no las rompemos. Claro, exactamente. A la... cogemos un cuchillo, una espátula ya, y, y acaban y, rotas. Claro, y no quedan bien y luego... Hombre, la presentación también cuenta, pero lo que cuenta es que estén buenas, claro. <risa> Ahí te da igual, no estén rotas claro, o no, hombre. tú te la vas a comer igual. Si están pero buenas? bueno, si están bonitas, pues mejor que mejor. También, también. ¿Y lo dental? Muy bien, ¿qué más cosas? Lo que voy a decir, a mí me sucede más en invierno, en los abrigos y en chaquetas uh -huh. o camisas gruesas. Sí, pues para asegurar un botón permanentemente. Porque ah, se cae ¿eh? el botón y como el hilito es muy finito, Ajá. pues con el hilo dental es un poco grueso, pero en una chaqueta grande va claro, bien. ¡Claro! Y así no se va, vamos, por nada del mundo. ¡Claro! ¡Qué interesante! ¡Mira qué listos! <risa> ¡Qué listos! <risa> Nunca se me hubiera ocurrido coser con hilo dental, pero a partir de ahora me lo voy a replantear. <risa> Sobre todo sí. esos abrigos que siempre estás utilizando y que se caen los botones a menudo. Sí, sí. Muy interesante, ese uso me gusta. ¿Qué más? Bueno, pues este no es un uso, el uso depende de nuestros, de nuestros oyentes. Yo a voy ver. a decir más o menos lo que puedes hacer, es decir, el hilo dental, al ser resistente porque es así de un, de un hilo de plástico, se puede usar para coser, para improvisar, para reparar. Yo creo que es genial y si le ponemos imaginación, además de coser un botón, también podemos coser algo. Eh, yo qué sé, cuando no tengas hilo a mano... Pues arreglar una cosa, yo creo que se le puede dar muchos usos al salida dental, lo que lo que cabe de reparar, coser y, y algún algún que otro uso. Uh -huh. Así que esto es un llamado de Marcus a desarrollar la imaginación. Exactamente. Muy bien, Marcus, lo intentaremos. ¿Por qué lo vamos a intentar? Si está muy fácil No imaginar. tenemos mucho tiempo para pensar, pero lo intentaremos. <risa> Por lo menos no tanto como vosotros. A ver, ¿qué más eh, cosas tenemos? ¿Qué más Ahora... productos Ya de hielo dental nada Pasamos a lo siguiente Pasamos a lo siguiente ¿A qué? A los huevos ¿A los huevos? Sí Bueno Toda la gente evidentemente, tiene hombre. Claro, todo el mundo usa los huevos pues, para comer ¿No? es ¿En que serio? no Sí, no es... les buscamos más usos O sea, la... yo, yo no les encuentro más Yo no había pensado eso, ¿eh? De, de, de para comer No, no, tú no comes huevos habitualmente <risa> <risa> No, en serio Que eso, que no se me ocurren más usos Que es que hay otras cosas que dices Bueno, pues esto a lo mejor Pero los huevos eh, No sé A ver, sorprenderme, por favor Tú primero. Vale, yo primero. Pues, como tiene calcio, la cáscara, sí. después de usar la yema, lo podemos coger y para no tirarlo a la basura, sí. pues lo ponemos a nuestro abono. Lo hacemos a bono para nuestras plantas. Mira, nunca lo hubiera pensado, sí, bien. Me lo aplazamos que sí, ¿eh? para que se descomponga antes y lo ponemos en, es muy buena idea. en nuestro jardín. En las plantas, qué bien. Y luego vas a ir pisando por el jardín y haces... Pisando huevos. <risa> <risa> bueno, lo meteremos dentro para que no se note. Claro, exactamente. <risa> vale, vale, interesante. ¿Qué más? Pues darse un masaje facial o una mascarilla. Ya te lo imaginas, ¿no? Muy bien. ¿Con clara o con yeva? Espérate, con eh, no te adelantes a ver. Es, es coger un huevo del frigorífico Uno solo, uh -huh. que con uno basta Y luego, para la piel seca ¿eh? Que hay diferentes tipos Voy a hablar sobre la piel seca, la piel grasa Y la piel normal Fíjate, es, para eh, todo eso claro, hay con un hombre. huevo Oye, qué alegría Para la piel seca, separar el huevo Y batir la yema Y aplicársela sobre la, aplicar sobre la cara Y la hidratará. Para la piel grasa eh, Quiere la, la clara Para la piel grasa necesitamos la clara y también se le puede agregar limón o miel. Ajá. Y lo que, lo que hará es limpiarla más o menos y dejarla brillante. Uh -huh. Y luego para la piel no, normal usar el huevo entero, batirlo y relajarse y esperar 30 minutos y la hidratará, la dejará limpia y, y bien, la dejará Vaya, bien. Vaya, o sea, creo piel que piel grasa, yema de huevo... Piel, no, perdón, piel grasa clara de huevo. Exactamente, piel, piel seca, seca... yema. La yema. Y piel, y la piel normal, normal la Todo, dos. exactamente. Vale, vale, tomo nota, eh. Tomo sí, nota. Sí. A ver a qué tí, tal. Lo a voy tí, a probar. A tí, bueno, tú ya estás bien como estás, pero bueno. No, no, yo la, la, lo voy a probar, eh. De verdad que sí. A mí estos no potingues me gustan mucho, sobre todo los naturales. <risa> a ver qué pasa, como me salga alguna o ¿no? alguna cosa extraña. <risa> ¿Será el huevo? Yo no, ¿Será el huevo? Yo no. Yo, no, yo digo, bueno. digo lo, que, lo que está escrito, hombre. No, está muy bien, muy bien. ¿Qué más cosas? Para germinar las semillas. A pues ver. en un huevo, por la mitad cortado, un poco más arriba, ¿Sí? después de vaciarlo, ponemos tierra y la presionamos un poco, no hasta romper. Hombre. Y presionamos también adentro la semilla. Y cuando ya crezca unos 7 centímetros, cuando ya es gran. Bueno, tampoco es tan grande. No, no, no. 7,5 claro. 8. Bueno, sí, pues la sacamos y estará lista para nuestro jardín. Ya sí. que ponerla en la, yema, en la cáscara de huevo le ayuda a crecer mejor. Claro, al y tener calcio, ¿no? Al tener calcio. Además, yo creo que ni siquiera hace falta sacarla. Yo... El... Si, si le... Directamente Exactamente, le rompes un poco por debajo Por si las raíces no son fuertes Y lo plantas directamente en la, en la tierra Y como hemos dicho antes la, Es como abono, lo Y además bien. muy ecológico, ¿eh? normalmente sabéis que los semilleros se hacen de plástico Son semilleros de plástico sí, exactamente. Si en este caso lo hacemos con un huevo Pues eh, me parece mucho más ecológico Claro sí. que sí, no tenemos que andar gastando en ¿Verdad? En claro. plásticos Muy bien, muy bien, me gusta también mucho ese uso ¿Qué más? Este no es un uso directamente con el huevo, sino con con el agua después de hervir los huevos. Ah, es decir, bueno. los, los, hier, los hierves, pero hay que tener en cuenta, el, lo vamos a utilizar el agua fría, uh -huh. nunca caliente después de hervirlo justo. Uh -huh. Es para regar las plantas. Para Como hemos dicho, el, el, la cáscara de, de huevo tiene un poco de calcio y otras cosas, Muy otras bien. propiedades, el agua al hervirlo pues las desprende y luego lo que utilizas, dejas el agua un poco que se enfríe. Que esté fría y luego riegas las plantas normal y corriente y las plantas ya utilizarán esos nutrientes. Muy bien, nunca para, se me había ocurrido, claro, la verdad. No, a mí tampoco. Nunca he pensado regar las plantas con el agua de los huevos. Es Pero a partir de ahora, cada vez que haga huevos eh, cocidos, voy a pensar en vosotros y voy a regar las plantas. <ríe> Muy bien. <ríe> Venga, ¿qué más cosas? Bueno, pues ahora pasamos al imán. Uh -huh. ¿Sí? Un uso es para. para. para los carpinteros o.. Los que le gusta hacer manualidades con clavos sí. y cosas de hierro. Los ver que hay por ahí. Exactamente, poner un imán. Yo tengo uno en casa, estupendo. sí, wow. sí. <risa> poner, poner un imán fuerte a la mesa del trabajo, un imán fuerte que, que atraiga bastante bien por debajo o por los lados, para cuando se te caiga algún clavo, pues para no estar buscándolo por, por el suelo. Y directamente se, se pega el imán, si es fuerte, y, y directamente ya pasas la mano por los lados y ya recoges todos los, todos los clavos o todas las cosas de hierro que se te han caído. Ah, mira, y si, más y, y si no, puedes, no tienes la mesa apropiada para pegarlo, yo qué sé, pues directamente te pones ahí al lado de donde trabajas un imán fuerte y si se te cae, pues más o menos pasas el imán por donde... Por donde, se ha, caído, por donde ¿no? se ha caído, Seguro que lo encuentras. Bien. Pero bueno, eso de pegarlo por los lados es buena idea. Y creo es que las, las mesas estas más modernas que se venden ahí para los carpinteros creo que ya viene incorporado. Es muy buena idea. Sí, claro, nunca tocarán el suelo. <risa> claro. <risa> muy bien pensado, muy bien pensado. ¿Qué más cosas? Nuestros clips, cuando se nos caen o están sí. en el cajón, sí. los recogemos con un animal ah, A sé. mí me pasó. Está bien, está bien. Pero en el suelo y ¡buf! Pero. hasta que lo encuentras nada tú vas pasando el limán y claro. seguro que se veían y todos pegados las chinchetas eh las chinchetas, las chinchetas también, ¿no? sí, que sí. tienen mucho peligro que da una rabia cuando estás en casa y se te ha caído un bote de chinchetas y de pronto te lo pinzas en, te lo encuentras en la suela del zapato ahí ahí ay, ay, ay. Eh, lo importante es no encontrarse en la planta sí, del pie es que no yo siempre me cabreo mucho cuando se me cae una Una chincheta porque luego tengo que estar Buscándola y casi nunca la veo No sé lo que me pasa, nunca, casi nunca la veo Hasta que me pongo ahí, digo Tengo que encontrarla porque si no me pencharé Y luego será peor, hasta <risa> que la encuentro Pero sí, usaré un imán, la, la próxima vez La próxima vez imanes, muy <risa> bien ¿Qué más cosas? Pues para guardar la escoba detrás del frigorífico O al lado del frigorífico, los uh -huh. que no tienen Mucho espacio en casa, pues para usar El espacio, si la nevera no tiene No está encajada en En, en nuestro armario no tiene un espacio especial o si lo tiene, pues le sobra espacio. ¿Sí? Le pegamos un imán a la escoba ¿Sí? y lo pasamos y se pega directamente al frigorífico. Ah, pues, mira qué bien. Cuando la necesites, pues coges de ahí y ya está. Qué buena idea, así si se ahí. queda guardadita estupendamente. ¿eh? Claro. Oye, pues una idea muy útil. Para sí. aquellas personas que tengan la nevera, pues que pueden, ¿verdad?, en un sitio discreto, que puedan pegar detrás, eh, al ladito, eh, sí. la escoba, me parece una idea estupenda. Sí. Muy bien, también. muy útil. ¿Qué más cosas? Yo no pues, tengo nada más. ¿Nada, nada más? Nada. ¿Y con qué os quedáis del programa de hoy? Bueno, germinar es... en una cáscara de huevo. ¿Y tú? ay Yo creo que eso de masaje facial. Lo del masaje facial Ya me ves ¿no? La mascarilla, ¿no? Sí Bueno Bueno, chicos, pues el tiempo se nos ha escapado Tenemos que despedirnos Así que muchísimas gracias oh. por haber compartido con nosotros hoy el Cosas y Casos Y ya saben, nuestros amigos oyentes, que volvemos el próximo día ¿eh? Pues claro que sí, hombre hasta Bueno, luego. hasta luego, amigos Adiós Adiós Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, queridos amigos. La verdad es que el tiempo ha corrido muy rápido, muy rápido. Y como siempre, queremos acabar con un texto bíblico. Para emplazarte, a mañana que estés con nosotros. Salmo 71, que dice así, versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Confiando en el Señor, nunca más serás avergonzado. Hasta mañana, amigos. Nos escuchamos.